Sábado a la noche en la Cien. Desde ahora y hasta las 3 de la mañana. Prepárate para vivir la mejor música de la escena electrónica mundial. Seleccionada por Deró en la Cien. Muy buenas noches absolutamente a todo el mundo. Estamos comenzando una nueva emisión de Deró en la Cien. A partir de ahora hasta las 3 de la mañana, como todo lo sabe tu vida, comienza este que e s t u r a d i hoy o t r el fin de semana. Conmigo Ezequiel Deró tocando en vivo para vos. Desde el 99.9, la radio líder de la Argentina. La radio más escuchada del país. Arrancamos una nueva previa. シャープソーティフォンシャー。 I'll get back to the floor get the to back a You She k r w h a t s h a p p e n i n g i t s g e the t late i n now g s sips a Coca-Cola, she can't tell the difference, y e t Thank、you Continuamos con mucho más de l e n a c i e n Camino hacia las 12 en toda la República Argentina. Estás conmigo, Ezequiel Deró, como todo s lo s a d e tu vida. Sube l volumen.、Eh, vamos. De 1 a 3 de la mañana. Deró está en la Cien. あら Con la mejor música de Roe n la Cien. Muy bien, continuamos con mucho más de r en la Cien. Te cuento nuestras vías de comunicación a lo largo de nuestras dos horas de l programa. m e n s a j e s en nuestras redes sociales en facebook.com.br a r a d en r e la Cien en facebook.com.br a r a Ezequiel de r o También nos puede seguir en nuestra cuenta de Instagram y de Twitter en arroba Ezequiel de r o Ahora continuamos con mucho más de Roe n la Cien. Explota, vamos. La trasnoche de la Cien, musicalizada por De Roe.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 de la escena electrónica mundial. c h o Más de una、no、i 0 n transitando esta primera hora asesina con uno atrás del otro, s u b i el volumen. Vamos. El sábado empieza con la mejor música de Roe n l a c i e n De sábado por la noche. Pero en la serie. Muy bien, continuamos con mucho más de l a cien. Aprovecho a para mandar un saludo grande a toda la gente que escucha la radio. Ahora continuamos con mucho más de l a cien. a s u b e r volumen. Vamos. Pero en la serie. Dos horas con la mejor música de la escena electrónica mundial. The work, e work, the work, t h k the work, e t w e w o e El sábado empieza con la mejor música de Roe en la c i e n Y Continuamos con mucho más de l a n a c i ó n transitando esta primera hora asesina con uno atrás del otro. Subí el volumen. Vamos. Sábados de 1 a 3 de la mañana. Dero en la Sierra. de la Cien, musicalizada por Dero.、Yeah. de la escena electrónica mundial. Por Muy bien, continuamos con mucho más de la nación con una atrás del otro. Explota, mamu. El sábado empieza con la mejor música. Deró el nacial. Empieza con la mejor música. d e r o en la Cien. Muy bien, estamos arrancando esta segunda hora de este sábado p o la noche en la Argentina cuando vamos rumbo hacia las tres, Arrancamos, s u b a l e volumen,、eh, vamos. Música de sábado por la noche. d e r o en la Cien. Más de una Cien tremenda esta noche explotando. Salen, mamú. Sábados de u n a a tres de la mañana. Dero en la Cien. Tenemos con mucho más de la c i e n con una atrás del otro. Explota, mamu. La trasnoche de la c i e n Musicalizada por d e r o n Por música de la escena electrónica mundial. Muy bien, continuamos con mucho más de una cien tremenda esta noche, explotando. Salen, v a m o s El、no. sábado empieza con la mejor música: Dero en la cien. Que de sábado por la noche, pero e t e r ó en la ciencia. 100. Dos horas con la mejor música de la escena electrónica mundial. Muy bien, c o n t i n u a m o s con mucho más de la Nación. Agradecemos todos los mensajes que mandan aquí a las redes sociales, transitando a la parte final de nuestro programa, de uno atrás del otro. Vamos. Música de sábado por la noche, pero, pero en la sien. Empieza con la mejor música. d e r o en la s i e n Mucho más de la n a c i e n con uno atrás del otro explota, mamu. De u n a a tres de la mañana, d e r o está en la cien. Masters. n o c h e de la Ciencia, musicalizada por Dinobro. from the masters. De la escena electrónica mundial. Muy bien, continuamos con mucho más de lo en las 1 en minutos. Nos estamos despidiendo. Disfruten lo que queda. Vamos, vamos. Música de sábado por la noche.、Yeah. De O en la 100. La trasnoche de la sierra, musicalizada por d e e o sábados de 1 a 3 aquí en el 99 9 nos estamos viendo córtense bien los queremos gracias por el apoyo de siempre aguante de r o en la 100 c h a u de r o en la 100 dos horas con la mejor música de la escena electrónica mundial